Alberto Reyes, vocal padre-madre del, del Ministerio de Educación de la Provincia. ¿Cómo le va de Radio Encuentro? Walter y Américo lo saludan. ¿Cómo anda? Bueno, buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. Uh -huh. Y bueno, te pido disculpas porque, como le decía a tu compañero, nosotros los viejitos por ahí la tecnología nos mata. <risa> eh, me aparecían un montón de llamados ustedes y me acaban de eh, comunicarme. Bien. bien, che. Alberto, eh, sí, en realidad... Eh, Varios temas teníamos, uno de ellos tiene que ver... Eh, hoy se va a reunir con la comunidad del 119, ya está al tanto, me imagino, del tema del pedido. ¿Ha podido avanzar algo en este tema, en, en el pedido de la comunidad del 119 acá de Viedma? Sí, en realidad yo eh, estaba en el año medio cuando me llamó el director, y así que más o menos me comentó, eh, pero recién hoy vamos a tratar a ver qué... qué ¿Cuál es Si bien me lo informó así por arriba el pedido que tenía, pero hoy, a la ahora al mediodía, tomando contacto con ellos, vamos a tener bien claro que, eh, cuál es el problema en sí. Uh -huh. eh, bueno, así que al mediodía está pensado reunirse con ellos y ahí sabrá y eh, buscará la forma de ver si se puede... Sí, narrar. algo que comentó él, así que ahí vamos a estar... Eh, otro de los temas que tenemos acá en la comunidad y que hemos visto que tiene también en otros lugares Tiene que ver con el transporte de las escuelas rurales o así denominadas sí, sí. Eh, eh, se, Por lo menos lo vi claramente en Bolsona, cambiando alguna sentada la semana pasada por la escuela del Juncal eh, Me imagino que en la provincia se está haciendo sentir, ¿qué ha podido hacer al respecto? Sí, nosotros, yo me tocó justamente estar en, en La Marque, y ahí con una escuela, la 226 Y, y el tema transporte, ahí transportaban muchos chicos y lo que ha ido ocurriendo mayormente con las escuelas eh, rurales ha ido ocurriendo que se ha habido en esas zonas eh, mucha gente ha buscado la, la organización y los lugares que son de chacras prácticamente han quedado yo vengo de esa zona y de, y de ese trabajo han quedado casi... Eh, solamente los dueños de, de las chacras, eh, ya no hay familias como habían antes, que habían eh, de cuatro o cinco chicos, y eso ha ido produciendo que haya se hayan quedado eh, las escuelas rurales eh, durante mucho tiempo con, con poca eh, cantidad de alumnos. Uh -huh. En muchos lugares ahí en la Lamarque, eh, la gran mayoría va del centro de la Lamarque. Ajá. Uh -huh hacia la escuela 226 por un montón de razones, que los padres ponen eh, atención, un montón de codas de un alto nivel de, en la educación en las zonas ya sabemos que las escuelas rurales están preparadas para ahí distintas <coughs> y entonces sí, se dio trabajamos ahí un tema porque se había arrancado con, con 33 eh, ahí van 4 micros ahí y bueno, se había eh, bajado a 23, el transporte de chico 23 alumnos uh -huh. después tuvimos una reunión con los padres ahí y con la supervisora y la coordinadora de la zona me diaba a ah, esperar la reunión, bueno después eh, se cayó de ahí, no, no, no se había avanzado mucho entonces después de, a los días tuve yo una reunión con los padres en la 226 alrededor de 40, 50 padres uh -huh. este ellos sí reclamaban por el transporte Se logró avanzar, que se abriera, eh, hicieran, eh, el consejo hiciera un, ahí local, hiciera un estudio de la, de, de la gente, de aquellos que, que estaban en condiciones de vulnerabilidad, y, y se aumentó, se abrió ese cupo. Y luego lo terminamos solucionando porque el municipio de la localidad, eh aportó el, un micro que el micro que faltaba uh -huh. así Ahora... que eh, ahí en realidad casi eh, si no a la profesión pero ha quedado rápidamente solucionado gracias después a la intervención de eh, que se, se flexibilizó más o menos lo que se había planteado de educación en un montón de cosas porque se llegó casi a, a 150 chicos me parece y después con el micro prácticamente le haciéndose cargo al municipio del resto de los chicos ahora la problemática después, está, está también acá en Viedma con la escuela de juncal sí, y en el, el Bolsón yo tomé contacto con una mamá que me llamó antes eh, después que estaban terminando las clases ahí con el y yo estuve haciendo averiguaciones y todo eso aparentemente ya había un acta firmada de enero eh, el año anterior eh Fue en ello, donde ya le habían hecho reconocer este, que, que se le iba a sacar el transporte. Eh, en realidad lo que se busca es eh, por ahí eh, que en las escuelas, como hay algún Cali, hay muchos chicos de valle y de, uh -huh. de bandera puede ser. Sí. Y que en esas escuelas eh, hay vacantes. Entonces, eh, se busca poner en práctica el radio de la escuela. Eh... Y así que eso quedó ahí porque ya había un acta firmada sobre eso. No he venido igual, yo ahora yo creo que algún padre eh, se va a acercar eh, a veces uno quisiera tomar contacto con todo y se, se, se complica, yo en Boloresún y me voy los viernes. pero la en realidad es llegar a todo lugar, el sistema de transporte es realmente en toda la provincia. Ahora, usted dijo, tuvo una reunión áspera, o sea que le hizo notar al Ministerio de Educación que es un error la modalidad de buscar todo un informe económico para trasladar a los chicos y chicas, teniendo en cuenta que las comunidades educativas de las escuelas rurales es vital el transporte, digamos, ¿esto se está entendiendo del otro lado el escritorio o les cuesta entenderlo? Sí, lo que pasa es que hay que... A ver, esa reunión, como yo te decía, era eh, ahí fue dura en el sentido, pero al respecto, o sea, dentro de todo dura... Eh, pero respetuosa eh, se levantaba la voz pero con respeto y, y eso fue lo que nosotros transmitimos después lo que yo transmití porque la primera reunión fui con la coordinadora y, y, y supervisores de ahí en la zona en la segunda reunión ya fui solo este, a la reunión y ya ahí fue una reunión de donde se ya se habló más de, de, de propuesta nosotros ya se había la el consejo sanal ahí ya había alargado otra lista de chicos eh, los padres algunas así no estaban conforme y bueno después ya tomando contacto con el municipio el municipio puso el, el micro sí. faltaba ahí se solucionó pero acá todavía no y en el bolsón sí. tampoco claro no, hay muchos lugares que está que toda la discusión el tema es que, que que se plantea que a ver en muchos lugares se está buscando que en esos lugares ya no quedan chicos ¿me entendés? Mm. Si bien yo tengo entendido también, así hubiera un chico con la voluntad de seguir estudiando en ese colegio, este eh, la escuela tiene que seguir abierta. Lo que pasa es que hay, hay lugares que... No sé si bien, pero Chueles y esos lugares, que cada barrio en sí tiene su escuela. Entonces, eh, por ahí, eh, está buscando con el transporte de no llevar chicos del centro a las escuelas rurales. Uh -huh. lo que se planteaba ya que, que muchos papás le decía que no se le impedía que llevaran los chicos a esos lugares pero se tenían que hacer cargo ellos a no ser que vivieran a más de 3 kilómetros eh, en este caso la escuela de la 226 de ahí de la Marque eh, después a mediciones que se hicieron habían gran parte de la Marque que no llegaba a los 3 kilómetros Pero ya te digo, eh, después se fue abriendo, se fue periodizando y después eh, con la, la actuación ya del intendente en sí, de ahí casi que quedó normalizado. Uh -huh. Y ahí sí, pero en toda la provincia. Ahí, ahí. Uh -huh. A veces yo estoy recibiendo por ahí eh, notas, había recibido notas del Bolsón, eh, que estamos elevando a los lugares que tienen que elevarse. Este... En todos los lugares, sí, ahí van llegando notas eh, por el tema de transporte. Uh -huh. En el caso de Río Nosotros Colorado... Que tenemos que hacer es hacer conocer la voz del papá y ver este, que por ahí, eh, en algunos casos, se pueda rever o, o, o normalizar esto. Uh -huh. En el caso de Río Colorado, eh, ¿usted también intervino o se tuvo no, la...? No, Río Colorado, en la escuela 212 sí. de dueño rey. Sí. Eh, en su momento estaba muy muy eh, a ver. Pasaba mucha gente por ahí y yo te he tenido contacto sí, pero la idea mía es llegar y a conversar con los padres, porque el tema ahora es <coughs> los padres aparentemente que los dos chicos que quedaban ahí, en realidad yo lo que te estoy hablando ahora es todo informe oficial yo tengo que hablar con los padres que están ¿Tan... involucrados en esto. ¿Pero no habían 15 chicos? Sí, en realidad lo que se decía que terminaron 8 chicos, de los cuales, de esos 8 chicos, en 2 egresaron, en 2 quedaban, y quedaban 6, pero 4 creo que eh, venían, según el informe, venían desde Río Colorado a ese lugar. Después lo que se dice, por ejemplo, todo lo que yo te estoy diciendo es, eh, es oficial, yo calculo que el día viernes voy a estar ahí, ya tengo contratado para estar con los padres que, que estaban en esa inscripción y, y se dice que los 15 que se habían anotado eh, son de un radio de río Coloradogrado que los padres que de todos chicos eh, estaban de acuerdo en que sus hijos fueran eh, trasladados creo que a la eh, 3 26 de que 346 escuela 346 de ahí de río grado por un tema que, que ellos dicen y que en alguna manera por ahí vos lo miraás que pedagógicamente tampoco es bueno que dos chicos o seis chicos eh, no, no tomen contacto con otro sector de la sociedad eh, eh, no es lo mismo convivir con eh, 100 o, o 120 compañeros que convivir entre cuatro o cinco claro. este, también pedagógicamente hay que mirarlo yo creo que hay Esa colonia yo la conozco porque yo nací ahí me crié ahí uh -huh. como todos los lugares de producción se han ido quedando en el, se han ido quedando sin prácticamente sin, sin gente uh -huh. pero a mí lo que me interesaría ahora es, es, es buscar que es eh, tomar ese contacto con los padres y ver como cómo buscamos un plan o algo de que esa escuela se eh, cierre sea, sea un cierre provisorio no definitivo porque por ahí cerrar una escuela yo creo que le duele a todo claro. a nosotros yo que me he criado en, esa, en esos lugares y, pero hay que hay un montón de contexto que hay que discutir yo creo que a veces es, es tratar de sincerar un poco todo y, y tratar de buscar la, la, la solución entre todos eso es lo que yo voy a buscar ahí buscar claro. que, que nos juntemos y digamos, a hey, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Reyes, eh, que con... Si esto sea provisorio que no sea definitivo, porque es una escuela hermosa eh, Reyes, con respecto al SEM19, acá en el barrio Lavalle eh, antes de la reunión, a priori, digamos eh, que eh, ¿usted cree que puede haber una solución? porque nosotros ayer estuvimos con, el, con la gente, con los papás y con el director sí. de la escuela eh, y no parece demasiado ilógico el pedido que hace Eh, abrieron dos quinto años a la tarde y están pidiendo sí. que en vez los dos a la tarde sea uno a la mañana y otro a la tarde no, y no que se sea puede, de primero porque... a quinto a la mañana y de primero a quinto a la tarde no yo creo que todo lo que se converse es factible y vamos a hacer, y vamos a pelear para que eso sea así porque también como decís vos, pareciera que no fuera una ya nosotros vivimos acá con el tema de las vacantes en la escuela 2 acá en en Viedma y también se había creado un primero a la tarde, y vos viste que Viedma por, por, por, por la gran mayoría de, busca la mañana, porque casi todo es una administración pública, sí. y habían quedado chicos que vivían en frente de la escuela, habían quedado sin vacante vacantes. Chicos que vivían a dos cuadras de la escuela, habían quedado sin vacante Sí, sí. Y entonces se, se habló, y rápidamente se encontró la solución, y se, se, se creó un primero a la mañana. Sí. Uh -huh así que yo no creo que sea todo coincidente, por eso estoy ansioso por llegar ahí, yo creo que todo es conversable es eh, una escuela que yo ya visité y es escuela hermosa así que yo creo que, que si es por lo que me planteó el, el director no creo que sea eh, tan engorroso uh -huh. Bueno Alberto muchísimas gracias, lo dejamos ir a la reunión y seguramente lo estaremos sí. molestando nuevamente sí. gracias. Por ahí vamos a estar charlando más viste que a veces la charla cara a cara es uno mira ahí este, si se están disciendo nos se están disciendo a mí siempre me gusta el cara a cara así que por ahí cuando pueda yo si sí, si chance voy te visito y no? porque hay temas que por ahí eh, por teléfono no puede desarrollar. Claro. Hay pensamientos, yo llegué acá a reemplazar a la mamá eh, vocal saliente. Sí. Y uno tiene sus pensamientos sobre la educación porque siempre me gustó participar. Claro. En esto. Yo creo que la educación eh la hacemos entre todo yo como como eh, como consumo la educación quiero ver qué educación eh, puedo consumir eh, yo creo que el día que nosotros liberemos la educación como sitio con la salud voy en la salud aprender la tele o, o entrar a la compu y aprender hasta cómo masajear a tu esposo mm -hmm. yo creo que nosotros con, con, si nosotros le damos apertura a la educación vamos a poder como padres, más allá del curso puede ayudar a nuestro, a nuestros hijos La idea mía es que cuando yo termine aquí, aunque sea, eh, que esos padres puedan organizarse, porque yo creo que si no siempre llegamos a los aplausos. Si no hay organización, siempre llegamos cuando las cosas ya están definidas. Uh -huh. Y este cuando el vuelo ya está hecho, es difícil sacarla adentro. Uh -huh. y, y, y que podamos eh, plantearse sin si bien en este país piensan más la ideología que la persona, pero podamos nosotros hacer un hábito y darle a la escuela el lugar que se merece, que era el segundo lugar uh -huh. Nosotros hemos querido darle el primer lugar, si era el primer lugar, que sea la escuela, no. La escuela es el segundo hogar, la educación parte de nuestra casa. Así que bueno, por ahí cuando lo disponga charlamos mano a mano y, y ahí sí, me puedes claro. preguntar de todo, porque sobre todo tengo, como papá, ya no sea la perfección, pero como papá, sobre todo tengo un pensamiento eh, sobre uh -huh. la educación.